En Radio Kermés, en el 106.1, tiene su espacio la Asociación Pensamiento Penal, que nos ilustra sobre algunas cuestiones que muchas veces están camufladas en los grandes medios. Hoy vamos a hablar con Pablo Larsen sobre eh, la presentación que hizo APP como Amicus Curiae en el marco de una decisión del Tribunal de Casación bonaerense que agravó una pena a una persona por su condición de extranjera. Nos va a explicar mejor Pablo Larsen. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Pablo. Hola, ¿cómo están? Bien. Eh, ponernos al tanto, ¿cuál es la, la mirada que vos y la Asociación Pensamiento Penal tienen de esta circunstancia? Sí, es, eh, en términos justo, una pequeña aclaración, quizás al comienzo, eh, la pena que se le impuso a una persona, por los hechos que les voy a comentar a continuación, eh, fue por un tribunal de La Plata y lo que Se está esperando que quizás con un poco de suerte y con un poco de racionalidad es que el Tribunal de Casación Bonaerense claro. justamente revise esta sentencia y diga que, estuvo, digamos, que fue inconstitucional lo que se realizó. Con tal, ¿No con tal el caso puntual primero, como para que Esto, tengamos una referencia concreta. Sí, que es, es necesario para entenderlo aparte. Es, los hechos eh, en el plano digamos, de, de lo que sucedió no es algo muy complejo y es algo que uno quizás pueda advertir en más de una ocasión. Se trataba de una persona trans que en una zona de la Plata estaba, bueno, dedicándose a tareas de trabajo sexual, o sea, en, en, en la libertad de, de su poder de decisión, ¿no es cierto? Y en el marco de un operativo policial eh, bastante cuestionable por la manera en que se realizó, pero no vamos a hablar de eso concretamente, se le secuestraron en su poder una serie de dosis de pequeñas dosis de cocaína y fue procesada y finalmente condenada eh, por el delito de tenencia de estupefacientes con fines lo que se conocería como narcotráfico, si no lo quiere poner en términos más, más gráficos. Mm. Eso fue lo, lo que sucedió, concretamente. Y, y el, el fallo que alude a la condición de extranjera, ¿cómo, ¿cómo se genera? A ver, ¿qué es lo que dice exactamente este tribunal platense? Esto lo, lo que sucedió fue el tribunal eh, número uno de la, de la ciudad de La Plata, uno de los cinco tribunales penales, y lo que sucedió concretamente es que esta persona... Eh, de apellido Córdoba, es una persona de nacionalidad peruana, está, bueno, viviendo acá en el territorio argentino, se va ya varios años, y lo que sucedió fue que al momento de, bueno, de determinarse que la persona había tenido estupefacientes en su poder, bastante criticable es el hecho que hayan entendido que haya sido con fines de comercialización, y hubo una serie de irregularidades en cómo se le secuestraron y demás que permiten poner en duda que haya sido autora de un delito, pero lo que más interesa es que fue en ese caso el fiscal le pidió al tribunal que al momento de de verificar, digamos, todos sabemos que en las escalas penales eh, los delitos siempre tienen un mínimo y un máximo y se pueden, digamos, evaluar distintas cuestiones al momento de ver si la, la pena se va a acercar más al mínimo o más al máximo. Uno de esos factores a considerar, fue, y lo propuso el fiscal y el tribunal así lo entendió, era que se trataba de una persona de nacionalidad peruana, y no, o sea, una persona extranjera, básicamente, que no, no tenía la nacionalidad argentina y que eso tendría que ser considerado como un agravante. Eso fue lo, uh -huh. lo que sucedió concretamente. Y los fundamentos que se dieron, que acá bueno quizás es un poco más lo que les interesaba hablar, y es lo que nosotros como asociación cuestionamos, es el hecho de que el razonamiento que el, el juez que, que, que escribió esa sentencia, digamos, utilizó, es el decir que nuestra Constitución, la Constitución argentina desde, desde hace muchísimos años, eh, esto también es de casi de público conocimiento, prevé los mismos derechos para las personas de nacionalidad argentina como para las personas que vengan del extranjero. Esto es una cuestión digamos, que obedece a que históricamente lo que se quiso lograr es que eh, vinieran personas fomentar la inmigración en el país para, para el desarrollo económico y demás. Lo que los jueces hicieron fue hacer una lectura un poco rebuscada, si no quiere, de este artículo de la Constitución, y lo que dijeron es que, si nuestra Constitución les da los mismos derechos a las personas que extranjeras que vengan, ya sea los derechos a asociarse, a educarse, a trabajar, si vienen al país personas extranjeras no para realizar eso, sino para cometer delitos, tenemos que entender que eso es más grave que si lo comete un argentino. Porque, plantean una metáfora que es un poco cómica, que dicen que Si una persona invita a alguien a comer a su casa y le abre las puertas y permite que se sienta en su mesa, si esa persona termina robándole a uno, es una desagradecida y creo que usa esos términos exactos y por ende merece un mayor reproche que, que otra persona que por ejemplo entró a robar de una manera normal al hogar de uno ¿no? No. Eh, eh, se, le había ocurrido, eh, ¿Se le había ocurrido a alguien este razonamiento previamente que, que, o, o lo habían bordeado que se recuerde que sepan otro tribunal que haya estado este, coqueteando con esta idea tan que, que en un punto es bizarra pero es trágica también? <risa> Sí, es, es trágico, como, como bien ustedes dicen, y no, hasta donde tenemos conocimiento nosotros creo que es uno, por eso mismo causó tanto revuelo, ¿no es cierto? Es algo, obviamente, son razonamientos que no, no son novedosos, uno en cualquier mesa, en un bar, con un grupo de amigos o con familiares puede escuchar este tipo de razonamientos, pero lo que llamó mucho la atención es que hayan, se hayan claro. plasmado en una resolución judicial y se los haya utilizado de esa manera. Este, ¿okay? y, y nosotros lo criticamos más que nada porque... Uno podría llegar a decir que esa situación, más aún cuando trazan la metáfora de que si uno invita a alguien a la casa y demás, eh, uno podría decir, eh, más allá que es una situación muchísimo más compleja que lo excede a lo penal, naturalmente, uno podría decir, es algo que moralmente puede llegar a ser reprochable, pero no es un fundamento para eh, hacer que el poder penal del Estado... Eh, que eso sea un motivo para encarcelar a una persona durante más tiempo ¿no es cierto? en este caso se, la pena que se le dio fue nada más y nada menos que 5 años y 6 meses de, de prisión de efectivo cumplimiento uh -huh. eh, ¿Te animás a trazar un perfil de ese tribunal? Digo, el fallo evidentemente tiene que ver con quienes ponen la firma ahí eh, uh -huh. ¿Era previsible? ¿Es un tribunal que, que viene trabajando en ese sentido? ¿Cómo, cómo si, es que, si es que se puede hacer esa caracterización? No sé. Sí, esto reviste una particularidad más, y eso tiene que ver más, no, es una cuestión más técnica de cómo es el proceso penal en la provincia de Buenos Aires. Que más allá de que sean tribunales, y la misma palabra tribunal te indica que son tres personas las que están, las que están presentes, cuando los imputados, las personas que están procesadas, prestan eh, digamos, su acuerdo para que sean juzgadas por, unas, por uno solo de los integrantes del tribunal, que eso es cuando los delitos no tienen una pena mayor a los 15 años de máximo, como, digamos, no podría suceder en un homicidio, pero si en este tipo de casos en un robo, son juzgadas por un solo juez. Eso hace que es, es un juez de apellido Ruiz del, de, de La Plata. Eso hace que quizás sea un poco más complejo trazar eh, los perfiles del tribunal, porque no, no conocemos los, los otros dos jueces, y no, no estamos quizás en condiciones de, de evaluar la actividad de todo el tribunal. Pero creo que sería quizás perder un poco, un poco el eje porque es una resolución peculiar que habla bastante por sí sola, digamos. No es no necesario ver a quiénes fueron los jueces porque lo criticable es eso y el peligro que se replique, ¿no? ¿No es cierto Que es lo que, lo que asusta, que, que es lo que pueda llegar a suceder. Bueno, y ahora está la expectativa de que Casación de alguna manera revea por lo menos ese aspecto del fallo. Exacto, sí. Está también puesto en duda por parte de la defensora eh, la manera en que, la que se llevó adelante el operativo policial, ¿no es cierto?, por una serie de irregularidades que tuvo. Nosotros acompañamos esa presentación, pero nos interesa más que nada destacar esto, de que, el, el, que se haya escogido como agravante la condición de extranjero de una persona. Y lo fundamentamos básicamente en una lectura un poco más sana de lo que establece nuestra constitución. Es algo que fundamentalmente está desde hace muchísimos años, que es trazar una barrera entre lo que puede hacer el Estado, lo que puede juzgar el Estado, eh, respecto de las actividades de las personas. Y esto lo dice el artículo 19 de nuestra Constitución, es que lo único en lo cual el Estado puede meterse, y más aún con la vía penal, que es la manera más grave que tiene de entrometerse en la vida de las personas, es únicamente con fundamento en lo que las personas hacen, en lo, con lo que cual hayan causado un daño, y no con fundamento en lo que las personas son. No habría, es obviamente, es una, una más allá que más, más complejidad es lo que voy a decir a continuación, el narcotráfico, la comercialización de estupefacientes es una actividad eh, dañosa para la, para la sociedad, más aún es discutible si la vía penal es la vía más adecuada para combatirlo o no, eso es un tema aparte, pero naturalmente que una persona comercialice estupefacientes es grave por la conducta que hace, independientemente de si es una persona argentina, una persona paraguaya o una persona mexicana, ¿no es cierto? Y aparte es peligroso porque es, trazar, es marcar un inicio para determinadas cosas que pueden venir después expandiendo los alcances de este tipo de decisiones hasta llegar a, o sea, a lo que vemos hoy, el, hoy en día en Estados Unidos con la, las propuestas de deportaciones masivas y demás. Empieza con pequeñas cosas y puede llegar a desbordarse en grandes tragedias si uno no, no critica y deja pasar por alto esto. Pablo, muchas gracias. No, por favor, gracias a usted por el espacio. Pablo Larsen es miembro de la Asociación Pensamiento Penal que presentó este, este Amicus Curiae ante casación para que sea revisada la decisión de un tribunal platense que agravó la pena de una persona porque era peruana.